Junto a Victoria vamos a estar sobre el final del programa con, entrevistando a Analia lópez Ubierna, que es docente, eh, viene del sindicato SADOP de, de docentes privados y que en estas elecciones participa como candidata concejala por el Frente de Todos y nos visitan los estudios de AM 1240 Radio Universidad. Pero antes vamos a estar eh, comunicándonos telefónicamente con Rodrigo Sartori, en minutos nomás. Sartori es concejal del interbloque del Frente de Todos en Coronel Rosales, allá por la vecina ciudad de Punta Alta. Y en estas elecciones se presenta como precandidato a intendente. También hablaremos con Nicolás García, docente de Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Él también es precandidato a intendente y nos estará contando su diagnóstico de Patagones y sus propuestas para la gestión.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 Acá nomás, pegadito al partido de Bahía Blanca, está el de Coronel Rosales, donde se encuentra Punta Alta, que es la segunda ciudad más grande del sudoeste bonaerense. Conversamos ahora con uno de los protagonistas en estas elecciones, con Rodrigo Sartori, concejal del Frente de Todos, y también precandidato a intendente. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan y ¿cómo estamos? Bien, bien? bien, muy bien. Acá estamos en el piso con Victoria Aure, que me acompaña en esta entrevista. Ahora seguramente también te va a estar haciendo alguna pregunta. Eh, contamos bueno, con claro, mucha vosotros, sí. Eh, Rodri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, acá estamos con mucha expectativa para conocer un poco más en detalle sobre el acontecer político de una ciudad que nosotros los, los eh, bayenses tenemos tan cerca, que, pero a veces ignoramos tanto. Eh, vos como, como concejal, y antes desde tu militancia social, venís realizando una intensa recorrida, conversando y escuchando a los vecinos de Punta Alta y de del resto de las eh, localidades de Rosales. ¿Cómo se vio el cambio en Punta y en Rosales y, y qué experiencias y vivencias te trasladan los vecinos? Bueno, Juan, y la verdad que eh, en este distrito no, no ha sido la excepción de uh -huh. la desilusión que ha generado este gobierno, ¿no? Eh, la verdad que acá ha sido un distrito en el cual ha sido muy apoyado en las elecciones anteriores y lamentablemente la, la política macroeconómica del presidente Macri que acompaña a la gobernadora María Eugenia Vidal y a acá el intendente Uset, eh, eh, ha sido muy perjudicial eh, para los rosaleños, para las rosaleñas, para el comercio, para las pequeñas la, la pymes familiares que tenemos, eh, para los, para los trabajadores estatales, eh, que son digamos, que nombré de los, los tres eh, el, el grueso el hueso no de, de, de, de, de la comunidad pujante del distrito bueno eh, ha retrocedido enormemente en, en en sus distintos rubros bueno los trabajadores en en, sus, en lo que es a lo, en lo salarial no sí. han perdido eh, muchísimo contra la inflación de estos casi cuatro años de gobierno eh, no se ha, no se ha abierto ninguna fuente laboral más en lo que es nuestra principal fuente de trabajo que es la base naval a lo que hace sobre todo, los, los trabajadores civiles. Eh, los diques tenemos uno roto, otro casi parado. Eh, eso genera también que, que, que todos los trabajadores estén, digamos, casi siendo unos administrativos y no haciendo la función que les corresponde, con lo cual, eh, en algún momento, lo que hace a modernización... Eh, bueno, acá se pudieron eh, parar los despidos a cambio, lamentablemente, a cambio de... Una, un acuerdo firmado con los gremios eh, que por tres años más a partir de este año que estamos pasando sí. y tres más eh, no va a haber ingresos ¿no va a haber eh, qué? perdón, eh, no se escuchó no no va a haber ingresos no ah, va a haber ingreso ingresos a, a nuevos Entonces, puestos llegamos, de trabajo decís exactamente cuando claro, o sea, eh, llevamos tres años y medio y no hubo ningún ingreso, hubo que firmar un acuerdo por lo menos los gremios se vieron en ese brete de firmar un acuerdo por tres años más que no haya ningún ingreso, a cambio de que no haya ningún despido, ¿no? Eso es lo que hace a todo lo que es eh, el trabajador de, estatal que depende de Nación, bueno, los trabajadores de provincia que son menos también lo, lo pasan de la misma manera, lo, los los trabajadores municipales, si bien han tenido algunos puntos menos eh, o, o más que los trabajadores eh, nacionales y provinciales en lo que es a su paritaria, bueno... Obviamente eh, no, no, no, no alcanza, no alcanza, se cortaron las horas extras, eso es lo que hace lo estrictamente municipal. Y lo que es eh, nuestra parte, por decirlo al sector privada acá no, no tenés un distrito industrial, eh, claro. simplemente algunas pymes familiares, eh, bueno, eh, los tarifazos y la baja de venta no, no, no escapan a esa realidad, y hoy tenemos un centro donde tenemos varios comercios cerrados, tenemos otros otros con eh, poniendo que liquidan liquidación por cierre bueno eh, toda la complejidad eh, económica ha sido ha sido durísimo para el distrito eh, tienes eh, muchos vecinos y vecinas en eh, lo que hacen lo, lo que eran los trabajadores informales no que se estaban intentando incluir eh, dentro del sistema laboral Eh, lamentablemente nosotros no llegamos a hacer eso pero este gobierno no solamente lo volvió para atrás sino que hoy los excluye al no haber fuentes de trabajo digamos la construcción de obra pública está totalmente parada uh -huh. muy poco o sea es muy poco a comparación de antes lo que se hace y obviamente el, el vecino el, digamos el, el vecino privado que antes eh, estaba construyendo su casita o la estaba ampliando la estaba arreglando ese también hizo un freno con lo cual tenés muchos vecinos y vecinas eh, que, que trabajaban ahí en la construcción, plomero, gasista, electricista, etcétera, eh, muy parado, y bueno, y también, digamos, eh, decía vecinas porque todo lo que es el sector de, de niñeras, de cuidado de abuela, bueno, todo eso retrocedió, todo eso ha retrocedido, y hoy nos vemos en una situación compleja como ver, lamentablemente, tener que ver, por primera vez en nuestro distrito, al cual siempre quisieron hacer creer que era una isla y que la crisis no llegaba eh, ver a nuestros vecinos siendo el basural para juntar plástico y cartón eh, claro. realmente eso nunca se vio nunca se vio digamos en el número que se ve hoy claro en claro el número que se ve Comprendo. son muchos son muchos bueno eh, hice una síntesis de de lo que me preguntaste más o menos sí es sí esa está, está perfecto Está perfecto. Yo también eh, quería tomar esto que decías de que eh, Punta Alta o Rosales en general no es una isla, claramente ningún punto del país lo es. Y, digamos, a veces eh, los diagnósticos se quedan en lo local, pero vos has hecho también una, una buena referencia a algunas cuestiones concretas, ¿no? Tiene que ver con la presencia que tenés en, en territorio, la capacidad de escucha con los vecinos, sí. las recorridas. Pero también una cosa que me, me llama la atención y me parece muy buena de tu campaña es que te has ocupado de propiciar... Espacios de reflexión más técnicos, más políticos, porque es fácil señalar lo que está mal, pero después otra cosa es cuando uno está en la gestión y tiene que ser propositivo, ¿no? Y me refiero uh -huh. a esto, al, al foro Rosales 2020 que se realizó el, este sábado pasado eh, y estuvieron debatiendo en diferentes ámbitos, ¿no? La economía, el sociocomunitario, salud, educación, cultura, niñez, adolescencia, tercera edad. Eh, un poco más o menos has, has comentado cuáles son las la problemática que enfrenta el, el distrito, la ciudad en particular, pero vos, desde lo propositivo, ¿qué expectativa tenés junto a, a tu equipo eh, a partir de la realización de este foro para lo que son políticas públicas que podrían llegar a, a aplicar desde la gestión? Bueno, eh, la verdad que bueno, es, es el primer foro Rosales 2020 que, que pudimos organizar Eh, muy contentos, eh, primero porque estuvo a la expectativa de que lo que nosotros pensábamos, casi 100 vecinos se volcaron a, a participar, lo que es un número bastante importante de participación, eh, abierta, eh, diversa, instituciones, fueron representantes de instituciones diversas, de distintos temas, el vecino de a pie, eh, lo, obviamente también los compañeros y las compañeras que vienen caminando junto a nosotros, En esa diversidad y en esos temas que vos nombraste recién, bueno, salieron varias cosas, ¿no? Varias falencias, pero lo bueno también era que se dividían dos, ¿no? Eh, ver en el tema que cada uno o cada una se anotaba eh, las falencias y después hay una separación para tratar de ver lo propositivo, eh, lo de poder dar una respuesta a eso. Bueno, eh, en lo que es la economía vamos a tener que lo que estamos viendo es por ejemplo tenemos productores tenemos productores lo que se llama productores periurbanos eh, porque no terminan uh -huh. de ser rurales eh, como claro. los de Villarias bueno con los que hemos trabajado y bueno sin irme de tema pero lo, lo que lo tengo que comentar eh, hace la semana pasada hemos logrado aprobar una ordenanza que destrabamos 20 años de trabajo de estos productores que, que nunca se pudo que nunca se pudo realizar que es lo de, lo de darle valor agregado a su producto, valor agregado a lo que producen de la tierra, y en qué sentido, para que quede bien explicado, es, eh, por ejemplo, hacen dulces, bueno, aceite, eh, aceitunas, bueno, eh, alguno, el otro más chico hace dulce de leche, etcétera eh, El problema que tenían era que había demasiadas trabas, de, de demasiadas trabas, para eso poder eh, tener eh, dentro del, del producto que venden eh, la aprobación de bromatología con qué fin el de llegar a la góndola claro porque si no solamente estaban excluidos a hacer una feria cada mes y medio y aparte excluidos a trabajar digamos eh, en día a día porque si bien se miraba para un costado o sea eso eh, digamos no no les quedaba otra que hacer eso pero no es lo que ellos necesitaban y hace un montón que vienen peleando por por esto por destrabar esto y bueno hemos logrado Y con el consenso y el acompañamiento de todos los bloques. Claro, eh, que eso es inclusive del oficialismo, inclusive del oficialismo local. Ajá. Inclusive del oficialismo, porque es una ordenanza que, que, bueno, que es muy larga, que tiene muchas cosas, que, que depende mucho de lo que es el Código Alimentario Argentino y los artículos de ese Código Alimentario. Pero bueno, lo hemos podido destrabar. Ahora, bueno, tenemos que ver cómo, cómo eso lo, se va a llevar a la ejecución, pero bueno, muy contento por eso. Eh, y ahí ves eh, cómo bueno desde una desde la gestión y fíjate que desde un bloque uh -huh. eh, cómo pudimos destrabar algo eh, mo mostrando capacidad de, de escuchar de acompañar y de poder llevar a la práctica algo que viene que se venía reclamando hace muchos años no creo que la economía esa economía la del apoyo de un estado municipal que apoya a los productores eh, no solamente para que puedan venir acá como decía la góndola de acá sino para poder hacer una especie de, de tejido con los demás distritos, digamos poder expandirse. Claro, eso te quería preguntar. La idea es que la producción no sea solo para el consumo en Rosales, sino también claro. para, para el regional, digamos. Exactamente. El primer paso, el primer paso igual, eh, una vez que esto esté, digamos, reglamentado y Ajá. ya lo puedan empezar a ejecutar, es eh, para ellos es eh, va a ser, digamos. Eh, incluido poder ver reflejado su producción y su producto en, en una góndola de una cooperativa obrera o de un almacén o de un comercio de barrio en la góndola, que es lo primero, o sea, eh, sería el primer paso, ¿no? Claro, las Algunos famosas economías regionales de lo que muchas veces se habla y no pocas veces se ven Bien. cosas concretas y que es súper fundamental en estos momentos con una inflación tan desbocada y que pega tan fuerte en lo que es alimentos. Exactamente, bien. Ese sería el primer paso que tener eso, porque eso es a pequeña escala. Una vez que eso, digamos, dé la vuelta del famoso círculo virtuoso del que vos estabas hablando recién, uh -huh. dé la vuelta a esa, la, la idea es poder potenciarlo para que empiece a hacer algo más regional y haya un intercambio, quien dice, con otros, con otros distritos que, que también se puede hacer. Creo que hoy, para salir de esta crisis y seguramente con un nuevo gobierno nacional y provincial y acompañándonos, si nos toca la responsabilidad de gobernar con el Rosales, eh, creo que el camino más directo y tangible y que se palpa es lo de las economías regionales, ¿no? Darle mucha entidad a eso y apoyar a los, a los pequeños y medianos productores de, de, de cada región. Totalmente de acuerdo. No, y también veía... con eso. Bueno, sí, claro, me imagino lograr, digamos, que se eh, sancione por unanimidad en un lugar donde quizá esta construcción comunicacional que hay de la grieta sea tan fuerte, es un gran mérito uh -huh. de tu parte, como también lo es eh, otro proyecto de ordenanza que presentaron desde el Frente de Todos para establecer un cronograma municipal anual y permanente del Centro de Veteranos de Malvinas. Eh, uh -huh. ¿no, ¿Nos podés contar un poco de, de qué va esto? ¿Y, y qué, bueno. qué significado especial tiene la cuestión de Malvinas eh en Punta Alta, en Rosales, ¿no?, con la presencia de la Armada. Exactamente, bueno, imagínate que somos un distrito, bueno, como seguramente ya lo saben, pero eh, por si alguno está escuchando de más lejos, es un distrito que tiene una identidad con Malvinas muy fuerte, ¿no?, muy fuerte, de acá han salido muchos vecinos y vecinas que, que bueno, que han dejado su vida eh, en la guerra y muchos otros que, por suerte, los tenemos acá... Y ellos eh, lo que nos planteaban las veces que nos visitamos era que daban charlas en todo lo que era la región, eh, cómo los recibían en todo lo que era la región y cómo acá simplemente se abocaba una charlita muy, muy de vez en cuando en alguna escuela. Vos eh, cuando me decís la región, me decís fuera de Rosales. Claro, fuera de Rosales, exactamente, inclusive fuera de la provincia de Buenos Aires. Y, y eso... fuera eh, de la provincia de Buenos Aires, no? ¿Qué, qué y explicación ellos decían, tiene? ¿Cómo puede ser que acá no... Que acá no Bueno, yo creo que es una... Primero, es, eh, creemos que lo que tanto los que están gobernando como el vecinalismo que gobernó anteriormente, digamos, es, eh, es falta de escuchar o de estar atento a algo que tenés tan cerca y tan latente, ¿no? Eh, nosotros, con dos charlas que tuvimos con ellos, eh, yo creo que son formas de, de, de, de trabajar eh, y, y, y de convicción y de creer de lo que estás haciendo. Nosotros eh, charlamos dos veces con ellos en lo que es a esto puntualmente, hicimos la ordenanza que es lo que ellos nos pidieron digamos la base de la idea es lo que ellos estaban pidiendo que es eh, que solamente no sea abocado al 2 de abril claro la causa Malvinas, no claro. que sea más allá de eso eh, y tiene un porqué uno porque los tenemos hoy presentes los tenemos acá varios eh, vivos que lo, ellos estuvieron ahí eh, y eh, para ellos eh, es el, digamos lo que más ayuda eh, a ellos Como, como como soldados que fueron y que, y que tuvieron que pasar por una guerra es eh, dar charlas es lo que más le hace sobrellevar la situación que pasaron no claro. la de perder sus amigos bueno lo de que ya todos sabemos de, de venir con la gobierno y no ser reconocido como cuando se fueron bueno todo eso que cargan en su en su en su corazón y en su espalda eh, le hace muy bien poder dar las charlas eh, reflexionar con, con con los más jóvenes, eh, la verdad que tienen una muy buena impronta y una muy buena fuerza e intención en eso. Escuchamos esa esa demanda, lo pusimos en, en, un, en una propuesta, se la llevamos, les encantó. Bueno, eh, fueron, dos, eh, eh, fueron dos o tres meses de laburo en el, en el Consejo de adelante hasta lograr la aprobación también por unanimidad. Sí. Y lo que logramos ahora es que, como decías vos, lo de crear el programa manual y permanente, es que eh, de ahora más el Estado... Este que está ahora gobernando y al que le toque después de, del 10 de diciembre, eh, sea el que sea, a partir de ahora va a tener que estar presente y eh, sincronizar con las instituciones barriales, de fútbol, de la cultura, en, con, con, eh, trabajando con, con, con, con, con la jefatura distrital por, por el tema de las escuelas, eh, ya tiene que tener el cronograma armado, Eh, para lo que es eh, estas, estas charlas, estas recepciones, todo el año. Eso era, eh, no ni siquiera es algo que le lleva recurso, simplemente creo que es voluntad y tiempo de escuchar a las a distintas instituciones que tenemos en el distrito, como es el Centro de Viteranos y Caribe de Malvinas. Bueno, simplemente fue eso, y bueno, por suerte ahora se logró la aprobación, así que muy orgullosos, y bueno, y ellos están más que contentos y ya preparándose eh, para lo que se viene, Así que bueno, esas esa fueron dos ordenanzas que se aprobaron la semana pasada, eh, dos, dos temas distintos pero bueno, que, que hemos logrado avanzar y bueno, y más que contento por haber logrado aparte ser apoyado por todas las demás fuerzas, ¿no? Rodrigo, te hago una pregunta para ir cerrando ya. Eh, vos describiste toda la situación que atraviesa Rosales, la situación económica y social. Si sos elegido intendente, ¿cuál sería la primer medida que, que lleves adelante desde el municipio para empezar a paliar toda la crisis que describiste? Bueno, nosotros eh, tenemos eh, como prioridad, eh, otro déficit que tenemos eh, es el tema de la vivienda, ¿no? Creemos que como municipio tenemos, eh, uno tiene la herramienta, si tiene la voluntad política, la herramienta, porque lo digo así porque en otros distritos se hace, eh, de poder generar un plan de viviendas para poder generar de la mano de ese plan de vivienda generar puestos de trabajo. Hablo de lo estrictamente municipal. Eso es uno de los temas que más nos preocupa. O sea, el tema más preocupante en Coronel Rosales hoy es el trabajo. Eh, han hecho distintas encuestas, eh, la, la universidad La UPSO, eh, programas radiales, etcétera, etcétera. Y el número uno, el problema, la problemática número uno de nuestros distritos hoy es la falta de trabajo. Entonces creemos que tenemos que eh, un déficit que tenemos es el tema de, de los alquileres muy altos, muy altos y necesitamos un plan de vivienda. Eh, así que eso va a ser una de las medidas a la cual, eh, si nos toca asumir, rápidamente vamos a llevar a cabo. Hay, eh, hay muchas más. Hoy no sé si puedo volver a la del foro, Vicky, sin ánimo de mezclar las cosas. Sí, eh, en, en realidad, realidad no. sí puede ser cortito porque ya... Ah, bueno, bueno, hay muchas temáticas. Hay, mucha, hay, mucho, hay muchos temas a resolver. Eh, eh, tener un presupuesto más equilibrado en lo que hace a a lo que es desarrollo social, a deporte y a cultura que no son tenidos en cuentas. Hoy están abriendo comedores y merenderos por todo el distrito, eh, aunque parezca eh, eh, no, no, no cierto Esa es la situación en las que estamos. Eh, así que ahí hay que hay que redistribuir mucho mejor el presupuesto, eh, dedicarle menos a, a hacer cargos opuestos políticos como se han hecho este gobierno que ha puesto en pauta publicidad y gente a trabajar que no le rinde nada al vecino y a la vecina, eh, o sea, los recursos están, se puede hacer un, un Rosales más inclusivo, más distinto, las problemáticas que tenemos de género, lamentablemente somos un distrito donde tenemos un alto índice de violencia de género y familiar, bueno, hay, hay, hay acá el Estado eh, tiene una deuda pendiente con el cual nosotros venimos luchando, trabajando en conjunto con las instituciones que llevan a cabo esa problemática, que es la caza de abrigo, ¿no? Sí. Eh, bueno, se resumirte un poco las problemáticas en general y, lo, y los puntos a, a, a saldar rápidamente. ¿no? Nos has dado un panorama a vuelo de pájaro, pero bastante consistente, de lo que de lo que pasa en una ciudad que, como decíamos, ¿no? que está tan cerca y tan lejos de alguna manera, porque muchas veces los vayas no, no tomamos noticia de lo que pasa allá, Y bueno, te, te queremos agradecer por tu tiempo y por esta comunicación, Rodrigo, felicitarte por estas eh, ordenanzas que lograron la aprobación por unanimidad, y también por tu candidatura, que esto ya lo digo a título personal, eh, creo que es una esperanza de renovación y de modernización para Punta Alta, para Rosales y para toda la región. Bueno, muchas gracias por las palabras, Juan y gracias. Gracias por por, por sacarnos al aire, por, por, por poder... Eh, ya alegar un rato, saludos también a Vicky bueno, y a disposición de, de, de cuando se pueda de charlar nuevamente está muy bueno el programa cuando podemos charlamos, seguimos el portal eh, me parece que es un portal pujante y e interesante para leer y reflexionar cada vez que se puede Muchísimas gracias Rodrigo, buenas tardes Buenas tardes, saludos a la audiencia Escuchamos un poquito de música y ya volvemos bloque de Laura y ahora gracias a una comunicación telefónica nos vamos hacia el sur justamente como decíamos ¿no? hasta la ciudad más austral de la provincia Carmen de Patagones para conversar con el biólogo docente y dirigente sindical y político Nicolás García que en estas elecciones participa como precandidato intendente por el Frente de Todos. Buenas tardes Nicolás ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Eh, en febrero, si no nos equivocamos con la fecha, anunciaste tu voluntad de competir por la intendencia de Patagones y desde entonces venís realizando recorridas, escuchando a las y los vecinos de tu partido. Y te queríamos consultar, ¿no? Algo que le preguntamos siempre que hablamos con gente de la región es cómo se vio el cambio, en este caso en, en Patagones, ¿no? Desde la llegada de Cambiemos al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Mira, el cambio fue profundamente negativo la realidad es que hoy la gente no, no está llegando a fin de mes, eh, es, hay dificultad de, de acceso al trabajo, se ve mucho en los jóvenes y se ve mucho en las mujeres, es una realidad que, que compartimos, creo que, en, con todos los territorios del país. ¿Sí? Eh, uh -huh. la, las distintas actividades de acá, la, la, las actividades que generan ingresos al distrito, como la producción agropecuaria, y el turismo también se vieron afectadas, el turismo en particular con, con nuestra localidad más que más afluencia de turistas recibe, que es San Blas, Ajá. sí, ha, ha tenido un deterioro en su, en su actividad. Y, y bueno, y con mucha, digamos, se respira, digamos, necesidades básicas insatisfechas en los barrios. Nosotros caminamos en el marco de una campaña, eh, dando a conocer nuestra propuesta, y muchas veces. Eh, la, las caminatas se convierten en, en, en, en, en actividad de trabajador social por las demandas que, que se generan así que eh, el, el planteo eh, eh, que hacemos es eh, la necesidad de cambiar claro Eh, Nicolás, vos venís por, por decirlo o por encasillarte ¿no? en la militancia sindical pero desde allí también has tenido incidencia en lo que sería eh, la, la gestión específicamente impulsando un centro de formación profesional y también eh, la cooperativa de vivienda y consumo teba, eh Patagones ¿no? eh, también queríamos que nos cuentes de esta experiencia me imagino que te debe haber puesto en un contacto directo con, con muchas de estas cuestiones que también ves en tus recorridas y que pensás abordar en caso de ser electo intendente Mira, la, la, tanto en la cooperativa de vivienda como el Centro de Formación Profesional, una escuela que forma en oficio, y también una organización de microcrédito, fueron como, junto con la, la actividad en, en un gremio, fueron como el, el motor político que nos, nos convocó a participar de, en la pelea por el municipio. Porque desde allí, es desde otro medio, pero pero abordamos problemáticas muy demandadas por la comunidad. Sí, lo pudimos hacer de manera autogestiva, pero en, en articulación con el Estado. Ajá. ¿sí? Muchas veces, obviamente, hacerlo por fuera del Estado, sin los recursos, sin el poder de, de incidencia y sin los contactos que se pueden tener desde una conducción del Estado. Nosotros pudimos eh, avanzar en la resolución de esos problemas. Entonces, lo que digamos no, nos estimula a participar de municipios, es decir, si pudimos resolver construir viviendas hacer tres barrios dinamizar determinadas circuitos económicos eh, sin, sin pisar el estado bueno eh, haciéndolo con las herramientas del estado vamos a tener más más potencialidad claro Eh, Nicolás, ¿qué tal Victoria? Te, te saludo y te pregunto eh, Patagones es un distrito que tiene varios distritos un poco más chicos y en la zona rural eh, ¿Cuál sería la, la política destinada a, a esos sectores de parte de, de la lista que vos te encabezás que sabemos que en estas pasos va interna con otros espacios dentro del Frente de Todos? Mira, hay una primer cuestión básica Eh, Patagones tiene 13.000 kilómetros cuadrados, hay muchos países con menos superficie que, que nuestro distrito, es un distrito de, de superficie patagónica. Eh, en, en un distrito así eh, hay que marcar ejes eh, comunes a, a, a todos los lugares, pero después hay que marcar políticas específicas a cada, a cada eh, territorio específico. Lo que nosotros como primer nos nos comprometimos a darle protagonismo a las personas que allí viven para detectar los problemas para proponer soluciones y para realizar los proyectos y las actividades que, que impliquen esas soluciones eh, después eh, atender, atender eh, la especificidad de, de cada uno de los lugares, implica abordar la, la producción agropecuaria en, en la zona bajo riego, en la zona norte del distrito abordar la, la, la cuestión turística en San Blas y eh, la, la problemática del secano en el centro y en el en el sur de la de la provincia y después eh, hay hay como puntos en común que que debemos encarar que que salen en todos los lugares eh, la la falta de trabajo demanda políticas específicas activas desde el estado porque muchas veces o casi siempre lo que se pueda producir no no derrama los suficientes recursos como, como para generar los puestos de empleo que se necesitan. Eh, después hay un problema acuciante con el tema de tierra y vivienda. Eh, es bastante paradójico porque vos en un, en un pueblo de 8.000 habitantes, de 3.000 habitantes o de, o de 500, caminas tres cuadras y ya ves el campo. Y no obstante, hay mucha dificultad para acceder a la tierra. La zona de riego en particular digamos, los campos están hasta los bordes de los pueblos, entonces hay que generar una batería de estrategias que permitan solucionarlo. Eh, y lo que nosotros decimos, lo que hay que hacer es aplicar la ley provincial de acceso justo al hábitat que tiene una serie de, de herramientas que permitirían abordarlo en el corto plazo. ¿sí? Esto en complementariedad con los problemas de la, de la cabecera, sí que es la, la ciudad más poblada, que también tiene problemas de empleo, también tiene problemas de tierra y vivienda, y que pero que demanda eh, abordajes particulares eh, acá en, en el en el caso del sur el de, de, de la cabecera que queda en el sur del distrito tenemos eh, hay un banco de tierras que se aplicó que que se generó pero la realidad que que todavía no se ha habido tra no se ha visto traducido en en construcción de viviendas en solución al problema En teoría hay mil y pico de lotes, pero sigue la gente sigue estando sin, sin poder acceder a uno de ellos y, y sigue, digamos, paga el alquiler y pasa a ser pobre. Entonces eh, lo que nosotros planteamos es que, que la, la, la ley se tiene que, que aplicar eh, en todos lados y se tiene que aplicar de buena manera y nosotros tenemos la experiencia a partir del trabajo con nuestras organizaciones bien y yendo a la cuestión de las candidaturas específicamente y, y las elecciones paso que ya es dentro de muy pocas semanas no ustedes presentaron la lista el viernes pasado no por lo que se pudo ver en redes sociales hubo muchísima gente eh, sin embargo como decía como te preguntaba acá mi compañera de piso Victoria ustedes se enfrentan no en, en las PASO a otras a otras listas del frente de todo y yo te quería preguntar qué es lo característico del espacio que integras que para vos eh, sea una mejor opción tanto Eh, para el vecino ¿no? de, de, del distrito de Patagones, tanto en, en la interna como en las generales? Mira, hay como tres cuestiones, Ajá. me parece. La, la primera es que hay mucha gente nueva, nueva en lo que es los circuitos de la política partidaria, pero a la vez con muchísima experiencia en resolver distintos problemas. Me parece que eh, la etapa demanda una combinación de de la experiencia y lo novedoso, en tanto insisto, novedoso, en tanto tener capacidades novedosas, esa es una particularidad. La otra es que precisamente eh, es mucha gente que ha sabido resolver eh, problemas grandes con pocos recursos y eso es un valor a la hora de manejar un estado. Y la tercera es que, que hay mucha juventud, hay mucha gente, mucha gente joven. ...que a la vez tiene buena formación política... ...entonces son tres atributos... ...que a nosotros nos estimularon... ...a, a dar el salto... ...y a, y a com competir en las paz... Bien, bien... ...bueno, muchísimas gracias Nicolás... ...por tu tiempo y la entrevista... ...te deseo lo mejor en, en tu campaña... ...y te, te felicito por la candidatura... ...por tu compromiso ciudadano y político... ...y también por, por este espacio... ...que le das a la juventud... ...que coincido que es fundamental... ...la, la renovación de las caras... ...pero siempre con, con experiencia de gestión que bueno, vos en ese sentido lo sintetizas muy bien por esto que contás de los tres barrios que hicieron antes de estar en la gestión del Estado específicamente. Perfecto, gracias a ustedes, un saludo. Eh, buenas tardes. Bueno, escuchamos gracias. un poquito más de música y ya volvemos enseguida con la entrevista a Analia López-Ubierna. sad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 ¡Que Seguimos en El Ágora, en el último bloque, tenemos acá en el piso a Analia López Ubierna, <risa> eh, que es eh, docente, es precandidata a concejal, es una mujer comprometida con, con toda la cuestión social, con la, con perspectiva de género, vamos a estar transmitiendo en vivo también desde las redes oficiales de El Ágora. Eh, te damos la bienvenida, Analia, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Ramiro y Vicky, por la invitación. Es mi primera mi primera vez en el en el piso de Ágora y la verdad que estoy muy contenta, tienen un lindo, un lindo estudio, yo muchas veces lo sigo pero más que nada por las redes, no tengo esa práctica de la escucha de, de la, de la radio, ¿no? Pero eh, sí me gusta después incursionar en las redes y buscar. Bien. Eh, Ana, vos sos del gremio SADOP y está dentro de la CGT, te quería preguntar cómo ves la situación actual de, de los sindicatos, de, de las centrales obreras eh, y todo esto, también la incursión y la relación con la política que, que hay o que debería haber, cómo, cómo ves ese, ese, ese aspecto. Bueno, mira, es una pregunta muy interesante. Hablando de, de los sindicatos y de cómo vemos los, los dirigentes sindicales, la, la situación del país, de la provincia, de la ciudad, bueno, justamente estuvimos eh, reunidos el otro día con Fray Carlos Aspirós, el, el arzobispo de, de blanca y bueno, y, y todos y todas, en mayor o menor medida eh, nos expresamos acerca de la preocupación por la falta de empleo ¿no? y por la precariedad de los existentes, por el avance de la, de la patronal eh, del sector empresario sobre los derechos adquiridos de los trabajadores y bueno por ese temor reinante a, a perder el puesto de trabajo para aquellos que aún lo tienen. Más allá de que bueno el tema de, de las negociaciones colectivas que han quedado muy por debajo del de, del índice inflacionario y la situación que esto provoca a que las familias tengan que ver mermadas sus sus posibilidades de acceso a las a los bienes básicos de la canasta bas, de la canasta básica valga la redundancia ¿Mm? bien vos sos candidata del frente de todos estás sos cuarta candidata concejal en la lista que, que encabeza Federico Susbieles. ¿Qué es lo que a vos te motivó para para aceptar la candidatura? ¿Qué es lo que te atrajo de ese espacio de, del candidato? Bueno, eh, me han hecho varias veces la pregunta y eso me, me ha llevado a, a reflexionar de dónde arranca, ¿no? Y la verdad que yo siempre fui muy reactiva a la injusticia social. Ya desde chiquita me metía en líos por querer corregir lo que, a mi buen saber y entender, era injusto. Eh, creo que si hubieran existido un tiempo antes los centros de, de estudiantes seguramente hubiera liderado alguno, pero bueno, en la época en la que yo cursaba la escuela secundaria no existía, eh, eso por un lado y por el otro lado, bueno, es un poco mm, genético y bueno, eso de tratar de, de corregir las injusticias o de aportar para que las cosas sean mejor me llevó también un poco a la militancia sindical y una cosa trae la otra, eh, ayer hablaba en un programa Eh, televisivo, bueno, genéticamente mi familia ha tenido participación política, nos reíamos porque cada generación larga así un, un referente, y bueno, y creo que la aposta la en esta ocasión la, la tomo yo, desde el 2015 eh, en adelante, con una participación ya digamos más amplia, que, que fue más allá de lo sindical, Eh, ...en defensa de, de muchas eh, políticas y, y de la ampliación de derechos que yo considero que, que era necesaria. Y bueno, obviamente, eh, siempre mi ideología fue peronista. Eh, en realidad, eh, cuando llegan Néstor y Cristina al gobierno, fue para mí como la oportunidad de vivir... Eh, ...políticas muy similares a las que mis padres o mis abuelos me contaban de, de Eva y Perón... Eh, ayornadas a la época, porque la, la coyuntura es distinta, las, la, la sociedad, eh, digamos, ha cambiado, o sea que no podemos pretender, seguramente si Eva y, y Perón no vivieran tampoco harían exactamente las mismas cosas que hace 50 o 60 años atrás. Eh, fue una oportunidad, yo me sentí, digamos, enriquecida de poder vivir esta época. Y bueno, cuando llega Cambiemos al Gobierno en el 2015, y si bien... Teníamos idea los dirigentes sindicales que, que era una política neoliberal la que iban a aplicar y que iban a ir sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nunca pensé que iba a ser tan agresiva y tan extensiva o tan masiva que perjudicara incluso también a los abuelos, a los niños, a que hambriara al pueblo de la manera en la que lo está hambriando Así que en la medida en que el gobierno de ellos fue transcurriendo yo me fui Tratando de comprometer cada vez más. Y me quedo pendiente porque vos me preguntaste algo de cómo veía hoy CGT y yo primero mm. te hablé de lo sí. que pensábamos. Y yo creo que eh, a, las, a las organizaciones sindicales nos falta todavía un poco más de cohesión. La política sindical es diferente a la política partidaria. Entonces, de, los representantes de ambos sectores tienen que, no sé si la palabra es abrir un poco la, la cabeza para ver eh, un poco los intereses o la forma en la que se construye desde el otro sector. A veces los dirigentes políticos partidarios les cuesta leer los planteos o, o reconocer las estructuras que nosotros nos damos, la orgánica hacia adentro de las organizaciones sindicales. Y a los dirigentes sindicales nos cuesta leer eh, o ver eh, cómo se maneja la política partidaria y que, y que ha cambiado, que no es la misma que hace 50 años la forma de construir política. Tiene que ser más participativa y con más consenso. Sí, eh, pensando en lo que decís, también tiene que ver con una crisis de representatividad que se, que se va dando en las estructuras tanto partidarias como sindicales que tienen que ver con, con eso, quizás, no no ayornarse a la nueva forma de, de construcción política muchas veces. En realidad la, la, la forma de representatividad es similar, porque en las organizaciones sindicales las eh, autoridades son elegidas por el voto secreto de los afiliados. Y en los partidos políticos eh, las listas se arman y después se gana o se pierde en función de la decisión del, del electorado. Sí creo que tiene que haber una una capacidad de, de, a ver cómo lo puedo explicar, de hacer una lectura de que la renovación es necesaria y que uno tiene tiempos cumplidos. Y esto lo ata un poco a mi decisión con respecto a... a a la representación dentro de Sadom ¿no? Eh, yo fui durante dos mandatos secretaria gremial y durante tres mandatos secretaria general de la delegación Bahía Blanca. Y me parece que está bueno que, que uno eh, considere que cuando el tiempo de uno está cumplido y ya durante tanto tiempo valga la redundancia dio lo mejor de sí eh, bueno la idea de de correrse y pasar a ocupar otro lugar y abrir paso a digamos a las a las nuevas a los nuevos cuadros di dirigenciales claro. y compartir el saber y asesorar y acompañar pero sabiendo que que está buena que está buena la renovación Y bueno, eso en general no pasa dentro de las estructuras sindicales. Hay ¿eh? como un aferrarse al al sillón, digamos, por decirlo de alguna manera, y a veces hay hay dirigentes cuyos tiempos están excesivamente cumplidos. En algunos casos en la política también pasa lo mismo. Hay sí. candidatos a intendentes que renuevan y renuevan. Bueno, yo creo que hay que generar las, las normativas, o sea, los congresos de las organizaciones sindicales tienen que empezar a evaluar y a rever los estatutos, y también la, la política tiene que darse a través de de la Junta Electoral y, y de otros, digamos, organismos, eh, algunos eh, límites. Así como las mujeres accedimos a las listas a través de las leyes de, de cupo y de paridad, y bueno, habrá que buscar la, una solución a través de la norma para corregir esas defecciones. Y en esta nueva etapa que vos decías que ya viste agotada tu etapa como en el sindicalismo mm -hmm. o la dirigencia sindical y vas a pasar a, a incorporarte al Consejo Deliberante, ¿cómo crees vos que va a ser tu participación ahí? ¿Cuáles son tus ganas eh, dentro del Consejo Deliberante? Mi gana digamos que están ampliadas. Yo no sé si, si la palabra es que agoté mis energías para el tema de la dirigencia sindical, sino que quiero hacer más, por un colectivo, digamos, más amplio. Y desde otro lugar también. Claro, entonces yo eh, confío en que bueno en mi compañera, la profesora Margarita Orellano, va a poder continuar la tarea, profundizarla y darle en, en, en SADOB su mirada, su visión y yo en ese en este mientras tanto o sea si tengo la posibilidad de acceder al consejo deliberante quiero seguir haciendo por los trabajadores y trabajadoras porque uno no se olvida del lugar de donde viene por lo menos yo no soy así pero también por los vecinos y las vecinas de la ciudad y bueno y y hacer por la política de género y hacer eh, mi aporte por salud o sea yo creo que uno puede tener una una mirada sobre muchos temas Eh, yo siempre fui muy inquieta, muy curiosa. Me gustó mucho aprender. En las recorridas que estamos haciendo con Federico, me encanta escuchar a la gente y sus planteos. Y pongo ya la, como la cabeza a pensar a ver de qué manera se puede buscar eh, la solución a los problemas o por lo menos morigerarlos. Eh, tengo capacidad para trabajar en equipo, porque nosotros en, en la organización sindical así lo hacemos, tenemos eh, equipo de delegados, tenemos una comisión, siempre sea, en el caso de nuestra delegación, siempre las decisiones que se han tomado, las actividades se han organizado, digamos, de, democráticamente con el consenso y la escucha de todos y todas, no por imposición, así que creo que no, no, no me va a ser difícil incorporarme, digamos, a un grupo de trabajo eh, colectivo. Las ganas están puestas en eh, en eso, digamos que en tener una mirada de progreso hacia la ciudad. Yo te quería consultar eh, sobre la visión que tiene Cambiemos de la educación, eh, bueno, del sindicalismo y de la educación, y más cuando es el sindicalismo y la educación que están juntos, parece que es eh, el, el peor enemigo a la, la mafia, diría Vidal, son eh, los docentes sindicalizados. Y a raíz de bueno los ataques que hizo el presidente la semana pasada, y después también ayer nos enteramos que el ministerio de seguridad va a hacer una suerte de política educativa dentro de eh, el ámbito de gendarmería nacional y aparte dice que eh, la ministra Ulrich, que gendarmería es la, la institución más prestigiosa aún más que la educación pública digamos sin a, sin entrar en hablar mal de la gendarmería pero no no es extraño mínimamente Que se diga que tiene más prestigio en, en, Justamente en una cuestión educativa ¿No es un ataque a la, a la educación eso? Yo creo que sí Pero ver, partiendo de Bullrich Realmente yo a veces no, no me detengo ni a analizar A dónde apunta porque me parece Que tiene comentarios que rayan Lo... Lo irracional, yo creo que Gendarmería tiene funciones o fue creada como fuerza para una función diferente claro. y que hay muchos mecanismos dentro del sistema educativo que pueden cumplir perfectamente, incluso algunos que han desactivado ellos. Eh, mismos como los programas en Bion, que estaban pensados u organizados o las escuelas de los centros de adultos para sí. aquel que no había podido culminar sus estudios dentro, el, digamos, en la etapa o, en, o en, en el lapso etario de la educación primaria y educación secundaria, pudiera terminarlos Resulta que desactivan esas posibilidades o estos programas y ahora quieren generar en el marco de... de de una fuerza de seguridad, un programa educativo. Es muy, es muy loco. Eh, además, bueno, que se espida sobre esos temas la, la ministra de Seguridad Nacional, eh, cuando en realidad lo que hizo la Nación fue desentenderse de la educación. Claro. O sea, es, el, el, el viejo ministerio, el antiguo ministerio de claro. Educación ha, ha pasado a ser el, el Palacio Pisurno como una maqueta, una... Sí una Como estructura un vacía de sí. de contenido. Eh, bueno, sí, la verdad que no, no puedo. Yo lo que no puedo racionalizar me cuesta <ríe> me cuesta mucho. Eh, con respecto a la provincia, a la gobernadora, a, a esta demonización de las organizaciones sindicales, está claro que hasta ahora. El, el último el último límite el último bastión o la última barrera que tiene cambiemos para para avanzar eh, en, más en profundidad con la política neoliberal es con sus más y sus menos es el movimiento obrero y en el caso de los sindicatos docentes siempre hemos sido dentro de los eh, bueno, los sindicatos estatales dentro de los empleados claro. eh, que pertenecen al Estado y, y SADOV que se ha sumado dentro del Frente Gremial Docente bonaerense de las organizaciones sindicales que más combate o más cuestionamiento han hecho. No solamente a la política educativa, sino a las condiciones que tienen que ver con la infraestructura de los edificios escolares, las condiciones en las que los chicos acceden a la escuela y en las que los trabajadores desarrollan sus y trabajadoras es decir, vamos a decir, los docentes, hoy las docentes desarrollan su, su tarea. Eh, yo ayer comentaba, eh, la verdad que Vidal se ensañó, o sea, nosotros los, los gremios docentes fuimos una primer barrera, yo creo que ella llegó al gobierno eh, pensando con la intención de acabarnos, dimos dura eh, pelea, no logró, o sea, nos... Sí ha perjudicado al, al sector sí. trabajador, ahora, pero no lo logró en la intención. Ahora que reconoció tenía. que hubo errores, como que tuvo que dar cierto paso atrás, ¿no? Se entiende que estamos en época de campaña también. Sí, pero claro, eh, son tres más de tres años y medio de gestión y, claro. y tres meses Tarde antes de las cuenta. elecciones. Sí. Hay, hubo cosas muy groseras, como pretender eh, contratar eh, suplentes para sí, los voluntarios, los famosos los voluntarios, voluntarios en, 2017, en algunos casos poner sí. suplentes o nombrar suplentes eh, durante las medidas de fuerza, lo cual claro. es, es eh, ilegal, no, no lo permite la ley de empleo. Hacernos vivir en la incertidumbre y de no, denostar y denigrar la tarea docente porque en un determinado momento con el operativo aprender lo que ella buscó eh, y en cierta manera logró fue eh, culpabilizar a los trabajadores docentes de que los alumnos no avanzaran en sus aprendizajes como era lo esperado. Cuando eso depende o es el producto de una multiplicidad de factores, ¿no? Y también profundizar la grieta entre las escuelas de gestión privada y de gestión estatal. Cuando sabemos que muchas veces no es que el docente trabaje diferente, sino que hay otras condiciones de acceso del, claro. de la matrícula que generan que el punto de partida o sea sea distinto, o sea no es meritocracia del sistema, sino a veces de la eh, de la situación familiar con la que el chico accede a la escuela. Hoy por hoy los docentes estatales están cumpliendo eh, trabajos Eh, sociales que demandan mucho tiempo y no es lo mismo que vos recibas para educar a un chico que no desayunó a la mañana y que tal vez haya tomado un jarrito de caldo a la noche que vos recibas un chico que esté bien alimentado seguramente la escuela no, no puede frenar esa problemática que le excede Eh, Sabes que estamos llegando al final del programa, uh -huh. pero bueno, nos gustaría tenerte en una futura entrevista, otra charla, porque quedan montones de temas para seguir tratando, pero bueno, te agradecemos la presencia y te, te deseamos que bueno una buena campaña, eh, trabajar mucho eh, desde la educación nos parece fundamental, eh, más con lo, las situaciones que se viven en Bahía Blanca, con, con los reclamos por el boleto... Eh, los trágicos acontecimientos que pasaron, el silencio de ahí. Me parece que realmente nos merecemos un cambio, no, no lo uso por parafrasear la palabra, sino que realmente hay cosas que están mal y que hay que cambiar y ojalá puedan eh, vos, el resto de los concejales y el mismo Federico Susbieles puedan hacer algo de eso. Así lo esperamos, vamos por la transformación de Bahía y yo creo que, que tenemos la posibilidad de, de hacer historia. Así que esperamos que los y las ballenses nos apoyen ahora el once de agosto y también el 27 de octubre. Muchísimas gracias, Muchas pues Gracias a ustedes. Y ahora estamos llegando al final del programa, así que te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elaura.digital, escribirnos por mail a contacto arroba elaura digital o a nuestro WhatsApp dos nueve uno cuatro seis tres ochenta y cinco treinta y cinco. Y nos pedís que te agreguemos nuestra lista de difusión y tenés noticias al instante directo en tu celular. Y bueno, ya vamos a entrar en periodo de receso invernal, por lo que no vamos a estar volviendo, sino hasta el miércoles 7 de agosto con una nueva emisión de El Ágora. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó en el piso Victoria Aure, Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital. Buenas tardes, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política.